¿Cómo estás, queridos cómo están queridos auditores aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa la verdad una alternativa aquí en la, en la 107.5 de puente Alto. como está juan carlos eh, felices feliz yo de, de estar nuevamente con ustedes con los auditores en el programa <ríe> decía que la semana pasada habíamos hablado de que Había la amenaza de un paro, bueno, el paro, como ustedes todos saben, se verificó y finalmente terminó. Eh, la verdad es que el, el gobierno está, pero muy, muy mal parado en todas partes a nivel mundial, ha sido ridiculizado de manera extrema. Eh, hay un video que es la, la red de, de un... un un líder suizo como está hablando hablando de ridiculizando a piñera que hablaba eh, pidiéndole al virus de que abandone el país él en su calidad de presidente le pedía al virus que abandonar el país la verdad es que piñera está pero en un, una situación yo diría extrema ya es un verdadero zombi <coughs> Se estaba poniendo muy fea la cosa para el gobierno. Los peruaneros tuvieron que levantar el paro porque la gente se da cuenta que son puro montaje otra vez. Quedó en evidencia con este paro la corrupción extrema a simple vista en la televisión abierta ya del gobierno porque ¿cómo es posible que la policía no hiciera absolutamente nada? O sea, permitiera en sus narices señalar a la ley ni hablar de todas las otras cosas que hicieron, pero pero que en, en, en esencia estuvieron una semana bloqueando las carreteras y la policía no hizo cumplir la ley y el gobierno por ende eh, avaló esto, entonces hay hay razones de sobra para acusar constitucionalmente al ministro del interior y también al presidente eh, los camioneros no lograron ni un solo acuerdo de los 13 presentados, ellos dicen que, que se cumplieron los compromisos y por eso que desistieron del paro, pero la verdad es que quedaron en compromiso, y los compromisos de este gobierno, ustedes saben que no son muy, no se cumplen nunca. APRA, esta organización fascistóide de la, la Eurocanía, o el Gualmapo, es terriblemente peligrosa. Ese brazo también propagandístico del sector más fascista del sur de Chile. Hicieron correr, una falsa noticia de que los camioneros habían logrado acuerdo en los 13 puntos o peticiones. Curiosamente los 13 puntos son los 13 proyectos de ley que está tramitando en el Congreso y apurando el gobierno en el Congreso. Entonces es este es esto es un un, un, un círculo hecho entre los camioneros, los dirigentes de los camioneros y el gobierno como una manera de los camioneros de darle un espaldarazo al gobierno y de paso conseguir alguna cosita por ahí, algún no se iban a con la mano vacía. Sin embargo, la realidad es totalmente opuesta. Este paro de camioneros siempre fue chanta, nunca fue contra el gobierno, era para que el Congreso aprobara las leyes represivas de Piñera. Como el asunto se fue poniendo muy oscuro y comenzaba el desabastecimiento y otras cosas no pudieron aplicarle la ley, no pudiendo aplicar la ley, de seguridad interior del Estado, que era lo que correspondía, llegaron rápidamente a un acuerdo, pero todo es una simple jugarreta de la derecha con la derecha es increíble como eh, cómo se hacen las campañas por ejemplo hay una campaña del miedo que muestra, en, en Megavision tengo las imágenes que sale el logo de Megavision muestra supermercados con vitrinas vacías pero resulta que Mirando bien la imagen, está seleccionado el Libre esterlina es en Inglaterra. Entonces, la manera como mienten ya es descarada, esta gente es tan desesperada. Hace unos días atrás se dio una patrulla de carabineros vigilando el desvío de camiones de combustible en el sur de Chile, sin destino conocido. Bueno, se produjo el desabastecimiento de gasolina, caos y temor en la población. Esto se llama, en otra palabra, terrorismo. Una vez levantado el paro, aparece una caravana de camiones de gasolina. ¿Quiénes están detrás de todo este movimiento? Saque usted sus propias conclusiones. A ver, por otro lado tenemos, para completar el circo, cinco atentados incendiarios el viernes pasado. Cuatro cabañas en la Nalwe. Uno, un atentado incendiario en Yenécu, en Lebu. Otro en Cañete. Otro en las termas de Tolhuaca, Curacautín y otro el Lonkimai. Esta gente arma el montaje y luego culpan a los mapuches, pero todos en la zona se dan cuenta, todos allá que no son ellos. Los únicos que piensan que son los mapuches son los los descebreados que ven la televisión basura. Porque los manipulan y les muestran las imágenes y les dicen y, le, y les meten una idea para que se queden con esa idea. Pero pensemos un poco en el lugar más militarizado de Chile con helicópteros con drones con militares con pacos militarizados con tanques con camiones con vehículos de guerra con visores nocturnos etcétera nadie vio nada en ninguno de estos atentados porque uno, no pillaba a nadie esto es lo mismo que pasa con los los atentados del metro habían cámaras y nadie vio nada no hay ningún ningún inculpado no hay ningún imputado es que hay que hay que pensar un poco no más que la cabeza no es solamente para el sombrero hay que pensar y es evidente que son, son forman parte de la campaña porman parte está esta es la campaña que hicieron esta gente porque al gobierno no le preocupa la pandemia al gobierno ni siquiera le preocupa el tema mapuche el gobierno está permitiendo que por permitiendo y apoyando a las forestales para que sigan usurpando del, del, del territorio de Mapuche y a todas las empresas que forman parte del Plan Impulso Araucanía para que le roben la tierra a los Mapuche. Pero lo que realmente le preocupa al gobierno es el estallido social que viene. Ellos tienen sistemas de inteligencia y eso es lo que único que le preocupa. Y para eso son estas 13 leyes, estos proyectos de ley. Para eso, como el gobierno carece de credibilidad, le pidió apoyo a los camioneros. Para eso hacen estos atentados mapuches para crear en la opinión de los descebreados, manejar la opinión de los descebreados y diciendo, "Oye, los mapuches que son violentos y que hay que hay que poner estas leyes para aplastarlos, qué sé yo." Eso es lo que están haciendo. Para eso hacen esto, pero esos atentados son todos ninguno está hecho por mapuche, estoy 100% seguro. 100% seguro, eso es una certeza entonces eso es la, es la metodología de esta gente para eso hacen todo esto bueno eh, ahora otra cosa muy importante que porque no los quiero no los quiero llenar de ese tema que seguramente han tenido toda la semana con ese tema entonces una de las cosas importantes ahí es el tema de la posibilidad cierta por parte del nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, de que se se vuelva, se pida aprobar el TTP en la sala. Recordemos que pasó las comisiones del Senado y ahora falta la aprobación en sala. Entonces, <ríe> actuando como siempre a espaldas de la revuelta popular y sus demandas, el gobierno de Piñera junto al Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, Y los gremios empresariales pretenden que el senado dé el paso final en la tramitación del tratado transpacífico no lo, lo hace mientras los y las ciudadanos buscamos sobrevivir y reorganizarnos para el plebiscito uno de esos pruebas refrendará este 25 de octubre la necesidad de una nueva constitución en la mira de una asamblea constituyente plurinacional feminista y popular será una criatura gestada un año del estallido social y su alimento fluye del caldo de cultivo de la pandemia, del hambre y la cesantía. El estallido social y la poderosa movilización desatada a lo largo del país generó pánico en los defensores de la Constitución del 80 y en los grupos económicos responsables de lo que comprobamos dolorosamente en la pandemia. La salud pública está colapsada, los pobres no importan, los derechos sindicales no existen, la cuarentena es un lujo imposible para la mayoría. En muchos territorios ni siquiera hay agua para cumplir las medidas sanitarias. Los fondos de pensión no son nuestros. El sistema escolar es pavorosamente desigual. Los femicidios crecen en pandemia. Las familias deben autogestionar su alimentación en ollas comunes y comprando juntos. La precariedad de la estructura social y económica de Chile desnudó totalmente el grave problema de salud en que la pobreza es determinante. La realización del plebiscito a través del Acuerdo por la Paz de las cúpulas políticas fue la forma ideada por el sistema para recuperar la iniciativa ahora intentan por distintos medios sabotear el plebiscito como no pueden controlar la indignación popular ni las demandas sociales ni disciplinarnos indefinidamente bajo la bota militar del estado de excepción el gobierno criminal y el sistema mantienen como rehenes a más de 2.500 presos de la revuelta y a los presos mapuches Continúan la represión y militarización en el territorio de mapuche y gozan de impunidad los responsables de las muertes, de la violencia sexual, de las mutilaciones y traumas oculares. En la inmensa mayoría de los casos no hay formalizados ni avance en las causas. No es causal que la ley 21.200 que habilita el plebiscito haya establecido que los tratados ya firmados deben ser respetados en el proceso constituyente, que el Congreso seguirá funcionando en paralelo a la Convención Constitucional. Ellos son dueños del poder, igual que las y los oprimidos que hemos despertado. Saben que los tratados de libre comercio son una camisa de fuerza y operan como candados para bloquear las demandas populares. Por eso el gobierno pretende ahora aprobar aceleradamente el TTP-11, como un mecanismo final que haga impracticables los acuerdos al calor del proceso constituyente. Están instalando esta bomba de tiempo contra la voluntad popular. Entonces, es muy importante este tema. Concretamente la entrada en vigencia del TTP podría haber impedido medidas como las tomadas recientemente en Chile ante la crisis social. El profesor de la Universidad de Cambridge, José Gabriel Palma, señaló que acciones como el retiro del 10% de los ahorros previsionales o la implementación de créditos blandos podrían haber sido objeto de demandas multimillonarias por parte de la afp y la banca, respectivamente, por afectar los intereses y el TTP consagra a las multinacionales. Por eso es importante no permitir por ningún motivo que se apruebe este TTP por parte del Senado y, y, y tenemos que hacer presión, igual como se hicieron la presión para que aprobaran el 10%. Eh, es, finalmente se aprobó. En julio del 2018 ejercimos democracia directa realizando un plebiscito en el que millones y millones de chilenas votaron no al TTP11. A partir del 18 de octubre esos resultados fueron asumidos por el pueblo movilizado y quedaron escritos en los muros y pancartas de todo Chile por todo esto ejercemos desde ya nuestros derechos asumidos por la revuelta popular, refrendado a los cabildos y asambleas territoriales a lo largo del proceso constituyente como parte organizada del pueblo de Chile y sus expresiones sociales exigimos a la Presidenta del Senado de Chile Adriana Muñoz y a las y los senadores no dar cabida a la inclusión del TTP-11 en la tabla del Senado por respeto a la voluntad popular esto es un, un escrito algunas partes más importantes y más relevantes del escrito de la plataforma chile mejor sin tlc que me pareció muy pero muy importante por eso que lo mencioné bueno eh, qué les parece si vamos con el interesantísimo audio del periodista de antimafia eh, uruguay el periodista jean george almendras Buenas noches amigos de Puente Alto, amigos de La Verdad Una Alternativa, Claudio, María Cecilia, equipo técnico y la audiencia de este programa que semana a semana nos permite desde Montevideo, desde el Uruguay, desde la redacción de Antimafia 2000, eh, tener información sobre algunos acontecimientos que eh, se relacionan con la vida uruguaya y también con acontecimientos vinculados a los a la latinoamérica oa chile específicamente en muchas oportunidades hoy les vamos a dar una primicia porque el episodio que vamos a relatar eh, tuvo lugar escasamente hace pocas horas aquí en montevideo eh, en esta jornada de día jueves eh, 3 de septiembre del 2020 recuerdan ustedes eh, que hace algunos Años, mejor dicho, algunos meses, dimos cuenta de la fuga de un famoso delincuente de la Andangrita, de la organización criminal mafiosa que tiene como base central la zona del Reggio Calabria en la, en la bota italiana, en, en Italia. Hablamos de la fuga de Rocco Morábito, un mafioso prófugo de la justicia desde hace 15 años. Fue detenido en 2017 en el Uruguay después de una serie de vicisitudes que protagoniza este personaje. Es detenido, ingresado a la cárcel central, se inicia su extradición, eh, hay solamente una pequeña... Eh, delito de falsificación de documento porque cambió la identidad para permanecer aquí en Uruguay desde el año 2002 hasta que fue capturado, tuvo una vida normal en Punta del Este con su familia y su hija eh, pero obviamente con, sus, con su actividad colateral vinculada a la mafia seguramente eh, dominando todo lo que concierne a la Argentina porque él tenía muchos celulares y tenía actividad registrada en las comunicaciones en la vecina orilla. Este personaje es eh, detenido entonces y se iniciaba ya su su tarea de, de extradición. Sin embargo, el 23 de junio, cuando yo estaba por concretarse esa extradición, el 23 de junio del año pasado se concreta la fuga de cárcel central. La cárcel central está instalada, hoy ya no dejó de ser cárcel central a raíz de este episodio, pero estaba instalada en el cuarto piso de la Jefatura de Policía de Montevideo, en el centro mismo de Montevideo. El 23 de junio, este hombre, Rocco concreta la fuga junto a otros delincuentes, también que están requeridos por diferentes países, que estaban en espera de ser extraditados, eh, se fuga por un edificio lindero, escapándose a través de una ventana, a través de un tragaluz, hacen rompen eh, algunos algunos cercos, eh, copan un apartamento lindero y se dan a la fuga. Desde allí se desaparece el rastro hasta el día de hoy de Rocón Morábito. Sin embargo, los que fugaron con él, tres delincuentes, eh, algunos de ellos extranjeros, eh, son detenidos en diferentes puntos del territorio uruguayo prácticamente en los pocos días. Hoy, a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a mediodía, se realizó en la Jefatura de Policía la reconstrucción de esta fuga, tomando en cuenta que, la, obviamente, la implicancia de personal penitenciario de Casa Central estaba flagrante para que se concretara esta evasión, obviamente con infraestructura, con dineros, con coimas y con arreglos con funcionarios policiales. 15 funcionarios policiales hoy, eh, 3 de septiembre, fueron indagados desde las 6 de la mañana entonces por el fiscal. El fiscal Ricardo Lackner, que lleva esta investigación desde hace ya eh, un año, prácticamente 11 meses, Entonces, hoy se está entrando en la etapa final de reconstrucción de los hechos y seguramente en el transcurso de las próximas horas surgirán responsabilidades. Algunos de los funcionarios serán formalizados penalmente y habrá también sanciones internas. No en vano, asuntos internos de Jefatura de Policía tomó cartas en el asunto en aquel momento. También la Subdirección Nacional de Policía y la Justicia y la Fiscalía. La novedad entonces es que desde el momento de la fuga 23 de junio hasta el día de hoy eh, se mantuvo una cierta reserva sobre las investigaciones y hoy salió en la prensa uruguaya, la prensa capitalina, eh, esta instancia judicial que ya pone sobre la mira a 15 funcionarios policiales que participaron de distintas circunstancias, en diferentes etapas, en diferentes de diferentes maneras, en esta fuga que fue escandalosa porque involucró obviamente al gobierno uruguayo, siendo que el gobierno uruguayo estaba siendo alertado de que Errocomorábito era un personaje que tenía que tener extremos cuidados para evitar eh, su fuga y así pueda ser derivado a Italia. Otro capítulo más en la historia de la Andangreta, entonces en territorio uruguayo. Ahora, por lo menos la fuga de Rocco Morábito, se estima que no quedará impune y tendremos novedades a nivel de la justicia en los próximos días. Esta es la novedad para ustedes, amigos oyentes, de La Verdad Una Alternativa. Un gran saludo entonces desde la redacción de Montevideo. Les habló George Almendras. Bueno, queridos auditores ahí teníamos el informe de Antimafia del periodista Jan George Almendras que es tremendamente importante porque la drangueta es la, la mafia italiana que es la, la dueña, la directora del narcotráfico mundial. Entonces, eh, esto estos personajes que están aquí en Latinoamérica, como testaferro, son importantísimos en la traducción del narcotráfico a gran escala, como está en Colombia, como está en México, por ejemplo, por mencionar algunos países. Bueno, queridos... Eh, auditores vamos eh, a entrar en materia ahí para introducir el tema me llegó un, un recogí un, y me llegó en realidad al correo un, un análisis re, relativo al al tema del coronavirus que si lo leemos les va a parecer a todos muy cuerdo y muy lógico porque está bien aparentemente fundamentado eh, es importante porque esto nos va a dar pie para entrar en el tema que vamos a tratar. El coronavirus viajó por todo el mundo desde Wuhan, pero no llegó a Beijing o Shanghái. ¿Alguien puede explicar eso? Hay tantas preguntas. Después de todo, comenzó después de todo ¿dónde comenzó todo? En China. El mercado de valores chinos no colapsó, pero los mercados estadounidenses y europeos sí lo hicieron. Y cuando esos mercados colapsaron, los chinos compraron en grande. Todos los caminos, conducen de regreso a China o sea, esta, este análisis dice que los chinos crearon un virus para el cual ya tenían un antídoto difunden a propósito el virus para obtener beneficios económicos hay una clara demostración de eficiencia construyeron hospitales en pocos días tenían los proyectos organizados con el pedido del equipo, la contratación de mano de obra, la red de agua y alcantarillado los materiales de construcción prefabricados y el almacenamiento en un volumen impresionante Todo sucedió muy rápido. Causaron el caos en el planeta, comenzando con Europa y el resto del mundo occidental. Y envaron rápidamente las economías de docenas de países. Detuvieron las líneas de producción en fábrica y la producción primaria en docenas de países. Causaron la caída de los mercados mercados bursátiles y luego compraron acciones y bonos a, a, a y compañías a precios de ganga. Rápidamente obtuvieron el control de la epidemia en su país. Ya estaban preparados y nunca estuvo realmente fuera de control. Lograron bajar el precio de los productos básicos, incluso el precio del petróleo. Ahora están volviendo a la producción en masa, mientras el resto del mundo está paralizado. Tener en cuenta lo rápido que se activaron los sindicatos chinos para ir acaparando las compras de la carga del autobús a los centros comerciales regionales en toda Australia, despojando a nuestros estantes de papel higiénico y alimentos básicos. Sucedió antes que la mayoría de nosotros supiéramos lo que estaba sucediendo, incluso antes de que supiéramos que era el coronavirus. En el libro de los coroneles chinos Xiaolin y Wang Xiun, en 1999, se habla de guerras sin restricciones. El plan maestro China para destruir América. Vale la pena reflexionar. Solo piensa en esto. ¿Cómo es que Rusia y Corea en el norte están casi totalmente libres de COVID-19? Eso no es efectivo. Rusia tiene bastante COVID-19. Porque son firmes aliados de China. Los casos más bajos reportados de COVID-19 son estos dos dos países. Por un lado, Corea del Sur, Reino Unido, Italia, España, ACI se ven gravemente afectados. ¿Cómo es que Wuhan es repentinamente libre del virus mortal? China dirá que son sus drásticas medidas iniciales que tomaron fueron muy severa y que Wuhan fue encerrado para contener la propagación a otras áreas. Estoy seguro de que están utilizando el antídoto del virus ya que estaba disponible antes de que lo liberaran. ¿Por qué Beijing no se vio afectado en absoluto? Y otro hecho interesante, el presidente China, Xi Jinping, visitó Wuhan en el pico del brote. ¿Por qué se puso una simple máscara facial RM1 para visitar esas áreas afectadas? Como presidente no debería haber estado cubierto de pie a cabeza con un traje de materiales peligrosos. Quizás porque ya le habían inyectado el antídoto, no había necesidad de preocuparse. No hay duda de que se trata de una guerra biológica y que el mundo será tan diferente cuando esta crisis se calme. Quizás sea solo la etapa 1 y China realmente se apodera del mundo. En realidad China se está apoderando del mundo hace rato. ¿Qué civilización ha sido capaz de o, o, de hacer la muralla china? No hay ninguna otra civilización que podría hacerla. Entonces, no despreciemos a los chinos. Ahora, los chinos son una dictadura, los chinos son un pueblo tremendamente organizado, y los chinos tomaron medidas inmediatamente. Ahora, a este señor que mandó eso, yo le diría que se informe bien, porque hay muchos escritos, y muchos papers de universidades independientes y, y además la CIA le dijo a, a, a Trump, que estaba eh, echándole la culpa al presidente chino del virus, le dijo que este virus era natural. Además, debe saber, eh, este señor que escribió este artículo, o este este que me mandó esto, debe saber que hay varias, que este virus muta, y que las personas que, que se lo toman, hay personas que lo han tomado tres veces. Entonces, si, si hubiera un antídoto, ¿cómo, ¿cómo podría haber un antídoto? ¿Cuál es la explicación para eso, según lo que dice este señor? Entonces, eso que está ahí, la evidencia, de que este virus es natural porque muta en forma y el, el comentario que han hecho los científicos justamente ha sido el que muta muchas veces y por eso que no pueden generar el antídoto, lo que hizo China fue inmediatamente usar el remedio cubano, el interferón, para evitar la réplica y la organización de los chinos es inigualable eso además no están los mensajes del cielo que este virus es de la naturaleza y si no cómo se explica que se hayan y se hayan eh, visto afectados incluso los, los poderosos del mundo que no son los presidentes sino que los realmente que tienen poder en el mundo que que no se mueve nada en el mundo sin que ellos sepan o pase por sus manos entonces eh, y se vieron afectados entonces eh, esta versión por, por ese tipo de razones no se sostiene pero ahora viene lo más importante esto que está aquí es un aviso de la naturaleza o de Dios o del universo como ustedes quieran, no de la Pachamama como como ustedes quieran y después de este aviso al que el hombre que el hombre no interpretó porque existen muchas versiones así como este que les acabo de mencionar y el hombre está preocupado de la economía está preocupado de la guerra como lo vamos a ver en, en un momento más. Entonces, sin lugar a duda, que la reacción de la naturaleza, o de Dios, o del universo, o del que ustedes quieran ponerle, va a ser brutal ahora. Este virus que nos tuvo paralizado va a ser un juego de niñas, ¿no? comparado con lo que viene ahora. Porque nosotros no entendimos el mensaje, porque esto que está aquí es un mensaje que viene del maligno. Estas mentes han sido Eh, cautivadas por el malismo el maligno para para decir estos hacer estos raciocinos que parecen muy lógicos pero si vamos analizamos el problema desde todo punto de vista y desde un punto de vista global se caen y no se sostienen entonces ¿por qué es importante un aviso? y escuchar el aviso y ¿por qué entender que es importante que este es un virus de la naturaleza? Porque si nosotros entendemos que es un virus de la naturaleza, o de Dios, o del universo, o de quien sea, sabemos que tenemos que enmendar el rumbo, porque no estamos haciendo bien las cosas. Todos nosotros sabemos, sin excepción, de que no estamos haciendo bien las cosas como humanidad. Entonces, este virus ha servido para demostrar, por ejemplo, el de que el sistema es neoliberal es nefasto y que no sirve, y que por el producto de este virus seguramente va a... A terminar por, por este sistema y finalmente destruyéndolo no no no se va a perpetuar más este sistema en, en los países sino que va se va a buscar un sistema eh, un poco más solidario entonces eh, este si nosotros enmendamos el rumbo porque entendemos que este es un aviso de dios nosotros tenemos la posibilidad de salvarme pero si nosotros escuchamos lo que dicen esta esta gente del maligno, vamos a seguir nuestro mundo igual vamos a seguir preocupados de cuando pase el virus, porque vamos a hacer tal o cual cosa, vamos a aceptar tal o cual proyecto, vamos a desarrollar tal cosa o vamos a seguir en guerra o vamos a dominar el mundo como queremos, en fin hoy día por ejemplo salió eh, y lo, lo vi en la mañana eh, un mapa de, del nuevo imperio otomano, o sea Turquía, que está loco al poder, quiere volver a ser un imperio. Está apoderándose de Siria, está con problemas en, en Chipre, en Grecia y en Libia. Y está... Eh, definitivamente se quiere apoderar de, un, de una parte de Siria. De manera tal de... Y tiene proyectado, de acuerdo al, al, al mapa que hicieron, apoderarse de Rumania. Entonces, va a ser el nuevo imperio otomano. Entonces... Cuando uno ve ese tipo de cosas, cuando ve las cosas que vamos a, a ver en un próximo audio y les vamos a pasar, y que vamos a analizar para que vean que la guerra está mucho más cerca de lo que ustedes piensan, pero no se lo cuentan, porque eso no sale en la televisión abierta, porque no quieren que se sepa a nivel masivo, porque no quieren que caiga la bolsa, y es lo más importante para ellos. Uno se cuenta si lo que humano que es el pretender mantener un sistema imperialista que no tiene ninguna posibilidad de dominar ya a nadie, aunque sea tan pobre como Yemen. Esto nos lleva a la conclusión de que hoy en día cualquier guerrilla no tiene ningún sentido excepto el de destruir por destruir, para que luego lleguen las corporaciones imperialistas a construir lo destruido. Un auténtico bucle malvado al que solo las poblaciones pueden poner fin. Estas armas avanzadas de las que cada día estamos conociendo nuevos modelos, hacen que los misiles sean ya, el arma más importante en el militarismo, nadie se puede defender de ellos. Nadie puede llevar sus tropas a otras naciones porque en pocos años todas las naciones estarán en condiciones de que cualquier nación que sea agredida podrá aniquilar ejércitos invasores eso nos tendría que hacer pensar que las guerras ya no se planifican contra naciones, sino contra las poblaciones civiles que se quieran salir del poder capitalista establecido. pero en fin. para que reincidir si ya está todo dicho. dentro de estas armas hoy mismo hemos conocido este tipo de increíbles rifles láser o electromagnéticos fabricado por China. un rifle láser que carbonizaría a una persona a casi un kilómetro. aunque ya se conocía hace dos años por lo menos. El diario independiente hong hongkones, el China Morning Post, informó hace dos años de que una compañía china ha creado el ZKZTM-500, un arma que, pese a ser calificada como no letal, produce un rayo de energía invisible que puede atravesar los objetos y causar la carbonización instantánea de la piel y los tejidos humanos, a mil metros de distancia. Así, Según un científico cercano al proyecto del Instituto de Óptica y Mecánica de Precisión de la Academia de Ciencias de China, en Xi'an provincia de Shaanxi, el nuevo dispositivo es capaz de quemar ropa en una fracción de segundo por lo que si la tela es inflamaba la persona entera se incendiará. Como el láser está ajustado a una frecuencia invisible y no produce absolutamente ningún sonido, nadie sabrá de dónde vino el ataque y parecerá un accidente, sostuvo el científico. El arma que hace dos años era un prototipo tiene un calibre 15 mm, pesa 3 kilos, casi lo mismo que un tradicional fusil de asalto a 47 con un alcance de 800 metros y podría montarse en vehículos, buques y aeronaves. Su precio de venta podría rondar un valor de unos 15.000 dólares. Este rifle ya está listo para la producción en masa y es probable que las primeras unidades sean entregadas a escuadrones antiterroristas de la Policía Armada China y el 27 de agosto de 2020 salta la noticia de que el ejército chino ya está siendo equipado con el conjunto de armas de estas, creadas por especialistas de la Universidad de Logística del Ejército Popular de Liberación de China. El desarrollo de estos últimos modelos se ha dado a conocer en el mundo como pequeños cañones de bobina de inducción síncrona con variaciones en forma de pistola, rifle, o equipo para un robot terrestre móvil en esencia es una pistola de riel electromagnética portátil en miniatura, pueden ser utilizados en el campo de batalla por soldados solitarios, y si fuese necesario, los soldados de verdad recibirán la ayuda de robots en móviles. Se han diseñado muestras especiales de rifles electrónicos para ellos. Las balas de tales rifles atraviesan varias placas de madera a la vez, perforando placas delgadas de acero a una distancia relativamente cercana. Con las armas de fuego convencionales, el disparo se produce después del encendido de la carga de pólvora del cartucho, los gases de pólvora empujan la bala fuera del cañón del rifle. Una pistola en espiral o de riel, por otro lado, usa fuerza electromagnética para acelerar el proyectil a medida que viaja a lo largo del cañón del arma. Las muestras probadas convencieron por su alto poder de penetración. Los disparos fueron, casi silenciosos y esta propiedad es muy valiosa para las fuerzas especiales cuando realizan operaciones encubiertas. Por supuesto, que la infantería china ya recibe estas nuevas armas sin pólvora, aunque se debe recorrer un camino largo y difícil desde un producto prototipo hasta la producción en serie, pero todo el mundo sabe que cuando ya se da a conocer, está en producción como el rifle láser de hace dos años. Ahora lo que se hace, es trabajar para aumentar el alcance del disparo aumentando la capacidad de la batería o condensador del arma para almacenar y liberar energía. Los chinos están convencidos de que el problema técnico se resolverá pronto, y nos llevará directamente a la era de las armas pequeñas sin pólvora. Los experimentos sobre el desarrollo de armas de microondas continúan en China. Se están creando dispositivos que disparan un disparo en ondas milimétricas, causando dolor a las personas. El ingeniero jefe del proyecto militar secreto de la República Popular China, que es el ingeniero señor del Instituto de Mediciones de Rayo de Beijing, dependiente de la Corporación China de Ciencia e Industria Aeroespacial, habló en la prensa británica sobre los desarrollos del país en el campo de la tecnología de microondas. En su opinión, el proyecto, que recibió el nombre oficial de Sistema de Contención Activa por Microondas, puede neutralizar objetivos y causar dolor a los soldados enemigos. Hay dos modos de operación, un modo de lanzamiento puntual, diseñado para atacar ciertas partes del cuerpo, y un modo de barrido de sector, para neutralizar a un gran número de oponentes, incluidos los grupos terroristas. Además, la nueva tecnología se puede utilizar para proteger las fronteras marítimas y terrestres. Es probable que las armas vayan a parar a la policía y la guardia cóstera. Según el ingeniero. En comparación con los análogos de otros países, el sistema de contención activa por microondas casi que es mucho más pequeño y liviano. El sistema se puede utilizar tanto en modo autónomo como instalado en un vehículo. Yo por mi parte que queréis que os diga. Solo se me ocurre que el conocimiento de estas armas nos tiene que hacer pensar en obligar a nuestros gobernantes a que empiecen a trabajar por un mundo donde tengamos cabida todos, y que además sea igualitario. De lo contrario, ¿qué futuro nos estamos labrando? Bueno, ahí teníamos ese audio. que Está todo relacionado, digamos, a ver, para que ustedes vean el nivel de maldad que tiene la humanidad hoy día. Eh, son los chinos, pero pero da lo mismo. si Todas las potencias son iguales, no hay ninguna diferencia. Ahora, eh, es la humanidad la mala, la maldad extrema. Eso nos da inmediatamente la razón cuando decimos que estamos en el final de los tiempos, porque no se puede hacer más. Con ese tipo de armas, las personas pueden disparar sin que nadie sepa de dónde vino el disparo, porque es un rayo invisible. Entonces pueden hacer daño lo que quieran, sirve para parar movilizaciones, o sea, esto es para para controlar, tal como sale en el audio, para controlar eh, a la, a la, el estallido los estallidos sociales, eso es lo que les interesa, porque los estallidos sociales van a ser cada vez peores, Y esto es una evidencia más de que estamos en el final de los tiempos. Y a diferencia de lo que pensaba este señor que me que me mandó ese ese interesante análisis, la verdad es que con el raciocinio de él nos quedamos igual de donde estamos. No tenemos ninguna conciencia de que estamos en el final de los tiempos. Pero nosotros con el análisis que estamos haciendo, más toda la maldad que existe y que vamos a seguir analizando más la inminencia de la guerra que también tenemos un audio de un minuto que les va a decir que la guerra está ahí a las puertas eh, de que estamos en el final de los tiempos y por eso es que tenemos que inventar el rumbo no podemos seguir igual viviendo como estamos viviendo ahora tenemos una pregunta de nuestro de uno de nuestros auditores Hola Don Claudio, ¿qué tal? Interesante programa. Finalmente lo que usted está planteando es, ¿estaba escrito en la Biblia? ¿Dónde estaban escritos estos temas, estas pandemias? Eh, no, ¿No nos quedó claro si lo crearon, lo los chinos? O, ¿O es la maldad en sí mismo, el demonio, el diablo, el que influye en lo humano para que esto se esparza por el tierra? Bueno, efectivamente, eh, en la Biblia está escrito como la principal señal del final de los tiempos, que no es el fin del mundo, sino el final de una de este sistema de cosas, de este sistema despiadado y criminal en que estamos viviendo, eh, donde, donde la maldad prevalece, donde la mentira prevalece, y usted lo está viendo en todas partes, usted ve la mentira en todas partes, no hay nada verdadero en este mundo. Y todo eso está escrito en la Biblia. Y las pestilencias también están como parte de las señales de los tiempos. Pero la principal señal de los tiempos es la maldad del hombre sin lugar a dudas y para eso tenemos mucha información, por ejemplo eh, tengo eh, no, lo, no lo pasé a audio pero tengo un video donde donde tengo en México se un camión lleno de niños muertos sin órgano niños pequeños de entre 2 y 5 años entonces ¿a dónde tenemos que llegar? ¿usted cree que hay este planeta, así como vive como está haciéndose las cosas ¿tiene futuro? si usted se informa todo lo que pasa en el mundo en forma natural, en su corazón va a sentir que este planeta no puede seguir igual el mundo no se va a acabar pero la civilización despiadada que en que nos hemos convertido esa se va a acabar, sin lugar a duda el planeta es hermoso no le va no no se va a perder el planeta no se va no va a ser destruido pero si sí tengo la certeza absoluta en eso eh, no me voy a equivocar de que estas cosas van a cambiar pronto porque esto ya no da para más no puede haber más maldad en este mundo ya la maldad está extrema entonces esto no solo está en la biblia sino que está, hay en profecías mayas en profecías de muchos de los indios hopies Se habla del final de los tiempos y de las señales en fin hay muchas cosas que se dicen y que, que se están dando y esta es una oportunidad porque este este esta pandemia que es la primera vendrán otras mucho peores esta es la más suave eh, y ustedes vieron como paralizó el mundo vendrán otras mucho peores pero eh, de verdad es una oportunidad para para mostrar nuestro comportamiento, para evaluar nuestro comportamiento, porque aunque ustedes no lo crean, estamos en un tiempo final, estamos en un tiempo de juicio. Y lo que estemos, lo que hagamos hoy día servirá o determinará determinará el destino nuestro en el futuro inmediato. Entonces, Estamos un tiempo de juicio y, y es un tiempo que se nos invita a enmendar el rumbo porque este planeta tiene el rumbo absolutamente perdido. Este planeta es un planeta absolutamente despiadado y criminal, ¡Ah! que tiene los valores absolutamente trastocados. ¿Tenemos otra pregunta? Oiga, todo lo que usted habla te es terrorífico y horrible. ¿Qué cosas nos, nos esconden los gobiernos mundiales? ¿Quién maneja el mundo? Los Illuminati, los reptilianos. Es verdad que somos manejados por un grupo de poder a, tra a través de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones. Los Anunnaki, los reptilianos, los Illuminati, las religiones. ¿Por qué la Iglesia Católica no aparece y día? ¿Por qué siempre hablan de un nuevo orden cuando es el nuevo orden mundial que maneja y mantiene estúpida a la gente a través de la iglesia, a través de la comunicación, no le dicen la verdad, que los manejan como quieren? Bueno, eh, bueno usted dice muchas verdades, amigo. Eh, mire, el, el mundo es manejado por un, un grupo de, de 13 familias que no son públicas. Ellos son los dueños del mundo, ellos tienen el poder del mundo. Más abajo están el grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y el Club de Roma, que son los que le dan las órdenes a los presidentes de los países, que le dan las órdenes a las instituciones de la ONU, que le dan las órdenes a la OMS, que le dan las órdenes a todos los institutos mundiales. Ellos gobiernan. Le dan las órdenes también al Vaticano. El Vaticano es una institución que es, se supone que es espiritual, pero no es espiritual, porque hay mucha gente que cree en las religiones. Eh, por ejemplo, los católicos son 1.500 millones de personas, no es un número despreciable. Entonces eh, ellos creen en, en la religión, creen en el Papa, etcétera, etcétera. Eh, nosotros eh, no, de, no desechamos a la iglesia pero si sí desechamos y, y enjuiciamos y denunciamos el comportamiento que ha sido nefasto durante milenios de las religiones especialmente la religión católica entonces eh, las religiones nos han quitado la espiritualidad nos han llenado de ritos como una forma de mantenernos ignorantes y como una forma de controlarnos. Entonces, las religiones también son otros medios para controlarnos, pero finalmente quien manda el mundo son esas 13 familias y sobre esas 13 familias está el anticristo, que está encarnado, que la gente cree que no existe y por eso que él tiene tanto poder porque mientras la gente piensa que no existe él se apodera del mundo él maneja esas 13 familias que son muy poderosas porque él tiene poderes sobrenaturales y por eso que ellos le hacen caso y entonces el objetivo de ese anticristo que es el que dicta los, los dictados del mundo es que el, el mayor número de almas se pierda y crean controlan a la, a la población a través de los medios de comunicación, controlan a la población a través del control mental, y, y que la gente se aleje de la verdadera espiritualidad, que no son las religiones, vuelvo a repetir, se aleje de del bien, se acerque a, y tenga como único norte el mundo material, y de esa manera puede perderse y en la medida que más almas se pierdan en el mundo, él tiene más poder. Y si él tiene poder, está convencido de que va a impedir que va a impedir el retorno de Jesucristo. Por eso lo hace. Pero el retorno de Jesucristo es inminente porque Dios nos deja libres, nos deja libres para actuar, para equivocarnos para cometer errores, pero en un momento determinado tiene que intervenir. ¿Y cuándo va a intervenir? Cuando ya la maldad es extrema. Por eso que la intervención de, del cielo está muy próxima, a través de las naves interestelares y a través de la presencia de Jesucristo que vendrá a juzgar a la humanidad y a inaugurar un nuevo reino, un nuevo un nuevo mundo, una nueva era. Eso no lo dicen las religiones. Entonces, eh, las religiones hablan de, de que los seres extraterrestres son infernales. Y eso es un, es un absurdo, porque la Biblia está llena de, de citas de, de extraterrestres. Y la Biblia, eh, ¿cómo podrían ser seres nefastos y seres malignos los que vengan a la Tierra y se les permita venir a la Tierra? Sería un caos el universo, porque si estuviera lleno de seres infernales como nosotros, porque nosotros en la Tierra somos seres infernales, los que bombardeamos la luna y por eso que no se nos dejó ir más a la luna y y y y, la y el hombre cree que va a ir a Marte y no se le va a ir de dejar ir a Marte mientras tengamos este nivel de conciencia existe una policía en el cosmos que son los que resguardan que que no se transgredan las leyes del cosmos si no esto todo sería un caos entonces es absurdo que sean seres infernales y quien quienes dicen eh, que los extraterrestres son malos son gente ignorante son gente que no tiene ningún tipo de conocimiento ni raciocinio porque por lógica no pueden ser ignorantes no pueden ser infernales por lógica es una cosa in, lógica pero es una cosa de y además está en la biblia aunque usted no lo crea lo que pasa es que la gente, nadie lee la Biblia, nadie la nadie la escudrilla, nadie la entiende o, o nadie busca entenderla, o sea, todos podemos entenderla, pero nadie lucha por entenderla. Si nosotros queremos entenderla, la podemos entender, pero para eso hay que buscar. El que busca encuentra. Entonces, eso es cuanto puedo decirle mi querido auditor y vamos con otra pregunta. Don Claudio por acá, Roxana Barriento Oiga, ¿y dónde está Jesús? ¿Y Dios? ¿Existe Dios? ¿Le importa Dios lo que nos está pasando? ¿O somos simplemente hormigas, parte de un juego? Es importante para Él lo que nos ocurre, lo que nos está pasando. Eh, ¿Por qué nos matan, nos condicionan, no nos dejan crecer ni avanzar? Porque los ricos tienen más poder, más dinero, nos quieren ver estúpidos, nos quieren ver manipulados, viviendo una vida basura como la que vivimos aquí en Bajos de Mena, sin oportunidades para los niños. Bueno, eh, querido Rosana, mire, la verdad es que su pregunta es muy amplia, porque eh, es, es como muy, es mucho que abarca mucho, pero no la aludo, voy a tratar de sintetizarla lo que más pueda. Eh, Jesucre, Jesús, usted me preguntó dónde está Jesús, Jesús es es la, es el ser más puro que vino hace dos mil años para permitir que se manifestara el Cristo acá, es el hijo de dios a dios y sí le importamos pero dios nos deja libres no nos impone nada y nosotros con nuestros elecciones equivocadas muchas veces nos equivocamos y finalmente tal como otras civilizaciones han desaparecido nosotros también vamos a desaparecer porque nosotros estamos con nuestro comportamiento con nuestro actuar como civilización, vamos a crear nuestro propio destino, estamos vamos a cosechar lo que nosotros hemos ido sembrando. Es la ley. Nosotros tenemos que cosechar lo que sembramos. Si si actuamos mal, si en este mundo privilegiamos el dinero, si la muerte es, no nos importa, porque a, al mundo no le importa la muerte. ¿Qué le importa bombardear inocentes? ¿Qué le importa al, a, a, lo, a los presidentes bombardear, que muera gente ¿qué le importa que hayan inmigrantes y que lo pasen mal? ¿qué le importa eso? entonces eso es nuestro comportamiento como civilización y claro, ni usted ni yo somos presidentes de ningún país, no tenemos ninguna posibilidad de manejar nada, pero si sí podemos denunciarlo, de esa manera nos culpamos un poco, porque todos somos responsables de, de, del comportamiento de la humanidad evidentemente que no todos en el mismo grado, sin lugar a dudas, eso no se puede discutir, pero eh, de alguna manera nosotros estamos sumidos en este sistema y, y si nos dejamos sumir en el sistema nos hacemos cómplices. Entonces tenemos que ser rebeldes, tenemos que rebelarnos contra este sistema, tenemos que ir contra la corriente anticrística de este sistema, una corriente demoníaca, una corriente que privilegia el dinero. No se puede amar a Dios y al dinero. Hay que escoger a uno, o a Dios, o al dinero. Y cada uno cosechará lo que, lo que de acuerdo a sus elecciones. Entonces, si a Dios no le importáramos, querida Roxana, no estaría, no se podría, no se podría propiciaría el apocalipsis. El apocalipsis lo estamos propiciando los seres humanos, pero la intervención divina va a generar un montón de cosas que van a paralizar el mal. La intervención divina se va a traducir en las fuerzas de la naturaleza, es algo que no puede controlar el hombre, a pesar de que hay muchas partes que lo dicen, que hay muchas información que dice que sí que el hombre puede controlar eso que los terremotos la, no eso es, es falso pero la intervención divina se va a medir en las fuerzas de la naturaleza con grandes terremotos con grandes huracanes como están yendo cada vez más grande en este momento con grandes inundaciones con el efecto del aire el agua la tierra y el fuego que son los cuatro elementos de la naturaleza que son los jinetes del apocalipsis ellos van a ser los brazos de dios el actuar de dios y gracias a eso no dios no es un tirano si si no nos deja solos y no hace nada sí que sería un tirano porque haría que nos perdiéramos todos todos nos perderíamos pero si dios interviene de esa manera muchas almas se van a salvar los cuerpos a lo mejor no pero las almas sí la muerte no existe, nosotros somos almas no somos cuerpos, estamos tan identificados con el cuerpo que nosotros decimos yo como mi cuerpo pero en realidad yo no soy mi cuerpo yo soy mi alma mi cuerpo es mi chaleco, es parte de mí pero yo soy más que eso porque cuando me vaya aquí queda Cuando me vaya de este mundo, ¿qué queda? No me voy a la nada. La muerte no existe, la vida es eterna. Para bien o para mal. Entonces es muy importante, usted misma en situaciones extremas y caóticas se va a dar cuenta, va a sentir la cercanía de Dios. Y usted mismo en situaciones extremas se va a ver, va a manifestar o se va va a verificar una... Una, una pequeña conversión en su interior que usted y nada más que usted la va a sentir y la va a comprender porque es para usted esa, esa esa conversión entonces usted misma en ese momento va a dar gracias a pesar del caos que puede estar viviendo por lo que estamos viviendo cuando vivamos el caos va, vamos a ser más fraternos va a haber más fraternidad, nos vamos a ayudar entre todos, no vamos a competir entre nosotros, no vamos a pensar en que esto es mío y esto es suyo, no vamos a ser una comunidad fraterna así tenemos que ser, entonces vamos a ser mejores, entonces Dios está produciendo algo positivo en nosotros, aunque, aunque parezca que estoy loco, no es así porque esas son las cosas realmente importantes las cosas que nos llevan a la salvación y justamente ese es el tema que íbamos a tratar hoy día que no alcanzamos a tratarlo porque ya se nos acabó la hora pero básicamente eh, la importancia el tema de que vamos a tratar en el próximo programa es justamente eh, que de qué se trata esto de la salvación porque la gente no entiende no no no no asocia la gente se complica cuando ve peligrar su vida humana Su, la vida de su cuerpo y, y punto y, y todo todo lo que atañe al, al mundo material a su cuerpo físico nada más porque no nos han enseñado nada más porque nos han privado de todo ese conocimiento y especialmente las religiones las que tendrían que habernos dado ese conocimiento nos han privado justamente de ese conocimiento porque nos quieren ignorar así nos controlan fácilmente entonces Eso es la importancia de lo que es la salvación, y es fundamental que entendamos eso para enfrentar de buena manera lo que se nos va a venir ahora, creámoslo o no. Y ustedes no me creen ahora, y no los culpo, y no les pido tampoco que me crean, eh, pero en la medida que se vayan desarrollando los eventos que van a venir muy pronto, vamos a ir viendo cosas cada vez más impactantes vamos a ir viendo cosas que cada vez que no hemos visto antes y siempre será peor, entonces ahí recién van a empezar a, a, a pensar de que existe la posibilidad de que lo que le esté diciendo no sea un disparate, entonces por eso es que es importante que hablemos de la salvación, la salvación es espiritual, Y esa es la que tenemos que apuntar. Ahora, si nos salvamos con el cuerpo, bien también, puede ser, pero no es la importante, la, la importante es la otra, la del alma. Bueno, queridos auditores, eh, estaba muy entretenido conversando con ustedes, así que, eh, y nos pilló la hora, así que los tenemos que dejar. Muchas gracias eh, por escucharnos, muchas gracias por si, su sintonía, muchas gracias por sus muy buenas preguntas como siempre. Eh, esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad Una Alternativa. Buenas noches.